Flacas, viejas, chavitas, y p a s a d a s d e l o t e Conozco una chava, le dicen estaca, y conozco a otra, le dicen l a sorda. A mí me gustan las mujeres flacas, también me gustan las mujeres gordas. 私は o n o は私は私は私は私は私は私は私 la s o は d a A m 私 me gustan las mujeres は l a 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は